Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, la Copa Provincial que se, está, que se define el domingo lleva tu nombre. ¿Qué, ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo tomaste? Sí, la verdad que un orgullo, porque a un torneo le pongan el nombre de uno, ¿viste? es muy lindo y muy importante. Bueno, ¿vos,、eh, vos laborás en el fútbol desde cuándo? Mira, yo empecé con el fútbol femenino allá por el año 2000 más o menos. Y bueno,、eh, durante, te diría hasta el 2014,、eh, que estuvimos trabajando con todo lo referente al, al fútbol femenino, v estuvimos compitiendo en Bahía Blanca, íbamos todos los sábados y jugábamos los torneos de, de la Liga del Sur, de la cual fuimos campeonas en el año 2004. ¿Con qué equipo? Con el, el equipo de Milenium. ¿Cómo era en ese momento el, el fútbol femenino? Decís el 2000 y en términos históricos parece como a la vuelta de la esquina, pero pasaron 22 años y era otra era. Contás cómo, cómo era juntarse en ese momento, incluso cómo las miraban. Mira,、eh, era muy difícil, ¿viste? Porque decir que la mujer jugaba al fútbol. Encima, viste, te, te decían de todo. Lo primero que te decían era andar a lavar los platos, andar a cuidar a los chicos, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Fue muy difícil, pero bueno, nosotros lo intentamos, armamos el equipo,、eh, fuimos a jugar, jugábamos la mayoría de los torneos que se hacían afuera de la provincia, porque realmente en Santa Rosa、eh, no se jugaba mucho, se jugaban más torneos barriales, y nosotros, este, participábamos jugando de fútbol once sea, en los torneos nacionales que se hacían muchos viste nosotros participamos fuimos a san juan en mendoza en la b u l a c h viste participamos de muchos torneos pero era muy muy difícil viste porque nadie te, te ayudaba todo lo hacías a pulmón y bueno, y así lo fuimos luchando hasta que creo que todo lo que nosotros sembramos es para que hoy las, las chicas este puedan aprovechar esto y ojalá le s saquen Un buen rédito.、Eh, Mari, ¿qué te pasa cuando vas a una cancha、eh, a ver un partido de, de la liga y ves que hay gente en las tribunas, que las familias se acompañan, que hay varios equipos en la provincia? Digo, hubo como una explosión en los últimos años y eso se traduce en un espectáculo deportivo. Sí, sí, realmente da mucha satisfacción y también convengamos que el haberse hecho la liga. Este, provincial de, de fútbol femenino eso ayudó mucho y bueno y yo sinceramente te digo cuando voy a, a la cancha、eh, me da mucha emoción y me da mucha emoción también ver a las nenas chiquitas que antes、eh, no, no había eso las chicas no, no jugaban las nenas las mamás no mandaban a las nenas i t a jugar hoy te mandan a como,、eh, a las nenas a jugar y、claro. eso da mucha satisfacción Y la verdad que cuando voy i d o a todos los partidos de este provincial, me dan unas ganas de ponerme a jugar, no s a b e s Claro, más vale, sí, sí, sí. Es este, un, un lindo momento para estar ahí, exactamente. exactamente. Yo, yo me imaginaba, y lo, lo, acá lo hemos reflejado muchísimo en las charlas con, con un montón de chicas que están jugando, algunas de ellas grandes. Y que no veían que esto pudiera ser、eh, tan lindo, tan posible. La ¿no? mayoría de las chicas que hoy están jugando en varios equipos de l s que están jugando e l provincial, esas chicas jugaron conmigo. Claro, sí, sí. Fuimos a decir, fui la, la entrenadora de esas chicas y jugué con ellas también. Así que, viste,、eh, la verdad que para ellas que las lucharon siempre es una satisfacción enorme que ahora el fútbol femenino sea reconocido como debería Haber sido reconocido siempre, porque es un deporte como cualquiera y lo puede practicar tanto el hombre como la mujer.、Eh, Mari, te pregunto por tu cuestión、eh, familiar o, o de tu infancia, de, de tu niñez. ¿Cuándo fue el momento en que vos dijiste, che, yo quiero jugar al fútbol y quiero practicar este deporte de igual a igual con los varones? Mira, yo creo que siempre, no me dejaban jugar. Porque mis padres no me dejaban jugar. Pero yo, donde veía que había chicos jugando, que se yo, me metía y jugaba. Y, y así fue siempre, viste.、Eh, no, de hecho, después empecé a jugar al softball porque no me dejaban jugar al, al fútbol. ¿Tus papás Pero, no te dejaban、eh, jugar porque pensaban que era un deporte de hombres? Un deporte para de hombres. hombres. Porque eso era lo que siempre te decía, el, el fútbol es un deporte de hombres. Y、mm. para mí es un deporte como cualquiera. Pero bueno, esa era la mentalidad que se tenía antes. Por eso te digo, ahora los papás llevan a las minas a jugar y antes les prohibían o nos prohibían jugar. Pero bueno, son cosas, la vida va cambiando y, y para bien. Bueno, Mari, ¿qué viste del torneo y qué crees que puede llegar a pasar en esta finalísima que quedó hermosa también para el cierre? Porque llegaron parejos los dos equipos, son claramente los mejores, me parece. y no hay nada dicho s í yo lo que creo que por ejemplo el boy tiene un muy buen equipo、eh, por ahí lo que les pesa un poco porque son todas p i b a s jovencitas sacando antonella que es la, la más grande el resto de las p i b a s son todas p i b a s、eh, 17 18 14 15、mm. que el, marcan la diferencia con el otro equipo de carro quemado que hay muchas chicas que son arriba de los 25 años y que tienen muchos torneos encima entonces ahí marcan la diferencia pero son equipos parejos y yo creo que el que m e t a el primer gol e s e equipo va a ganar bien muy porque、pronóstico. después este, le, le va le va a costar levantarlo de hecho le pasó a b l boy el domingo jugó el primer tiempo muy bien el segundo estaba jugando bien después tuvo una distracción la defensora y se、sí, sí, metieron、sí. el gol y bueno ya después para mí Olboy es el, de, el mejor equipo、mm. pero las otras el equipo de carro quemado también tiene sus buenas jugadoras así que yo creo que va a ser un parejo parejo si、sí, más vale y no ¿Y va el... a ser más de 1 a 0 o 0 a 0 y no creo que salga de, de eso Muy bien. Sí, tenemos la sensación todos de que el Boys, creo que hasta los rivales reconocen que es el equipo mejor armado, el más trabajado, pero en una final puede, todo puede pasar.、Pude、y aparte, pasar、eh, Carro Quemado tiene individualidades, la goleadora Ana Islas o Romina Díaz, que, que, que está pues, seguramente bajo、sí, g a r d e a titular. Son las d o r a que marcan la diferencia.、Claro. María Acevedo,、sí, sí, sí. muchas gracias. Y si quieres、eh, bueno. decir algo más, por supuesto que te escuchamos.、Eh, bueno. Le Digo que estoy haciendo la nota desde la autopista llegando a, a Villa Mercedes San Luis porque nosotros vamos a jugar. Ah,、no、mira. Sé、si、voy a poder estar el domingo en, en Carro Quemado. ¿Qué juegan ahí? A, vamos a jugar al Newcomb. Tenemos un torneo sábado y domingo. ¿Y ¿En Villa Mercedes? Entonces, Parés, ¿Viajan Villa para Mercedes eso? Estamos viajando para eso. Qué、si、bueno. Con cinco compañeras acá. Bueno, bueno, disfruten también de, de, bueno. De, de ese rejunte que está buenísimo también. Exactamente. <risa> gracias.、Bueno. No, por favor, gracias a vos.